Más noticias municipales a esta hora en la mañana de la radio. El alcalde Germán Codina participó esta tarde en una reunión con el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, para abordar distintas aristas del proyecto del Nuevo Puente que se construirá sobre el río Maipo, que servirá de conexión entre Puente Alto y Pirque, y que beneficiará a miles de personas del sector Camino Internacional Ejército Libertador Hernán Prieto, y Virginia Subarcazón. El proyecto, que está en su etapa final, para ser aprobado, también abarca la unión con el acceso sur, cableado soterrado, luminarias LED y espacios con más áreas verdes. Noticias municipales a esta hora en la Radio Puente Alto.